Pero ya tú sabes que aquí en el Alto Calibre 8 cualquier cosa puede suceder. Al rey de la tiraera, ya tú sabes, tírate un paso. ¡Ah! El Mr. Prom Prom, el rey de Carolina. Dímelo, Falo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo ¿Qué que hay, latinos, americanos, japoneses, chinos, hondureños, panameños? tan antiguos con un blanco, Alto Calibre, papi, para desde Puerto Rico, que ha sido desde tripleta fina. <risa> ya tú sabes. El Falo por aquí por Alto Calier Radio Brecho, bueno, no te habíamos tenido, ¿verdad? Este, en cuanto a la cuestión esta eh, Revolu que se ha formado, ya tú sabes, en cuanto a ti, en cuanto al Cangri, Adi Yankee, pero Falo, cuéntame, estuviste, estuvimos, perdón, estuvimos hablando el fin de semana pasado, este, donde pues tú me dijiste, Blanco, en cuestión esto de la tiraera, yo no voy a decidir. Sobre mi carrera, sobre mi carrera se lo voy a dejar al público. Si el público me respalde este fin de semana en la justa, yo sigo cantando. Si ellos deciden que ya yo no puedo seguir cantando, pues ellos me lo dejarán saber en tarima y yo me quito de la carrera artística. Dime qué pasó este fin de semana en Ponce. Papi, el día fue jueves, el primer día, porque las justas son bien y sábado, aquí en Puerto Un, hicieron un evento el jueves 23 que fue la primicia de lo que es la justa y ahí fue la primicia de lo que es palo yo hice mi show, mi show normal como siempre lo sé hacer con todos los palos que siempre han existido el cruce llamó colé el improvisar con el público poner la gente a gritar a brincar y al final me despedí Cuando me despedí pues ya tú sabes el público pues fueron los que se activaron porque Porque en el cementerio lo que hay son muchos muertos, lo juro. Entonces, pues ya tú sabes que hay un par de artistas más picados de los que él le debe, más Para los que le debe favores también, además, además de regalías. Pues ya tú sabes que hicimos un show de madre y el público decidió que hay falo para largo Wow, o sea que falo no se quita. Ya lo están escuchando por aquí, por alto calibre radio show. Hay falo para largo, para largo. Oye, este falo, ¿verdad? Este me gusta. Yo sé que un par de emisoras en Puerto Rico, pues no son neutrales, no son neutrales, y hay que decirlo así. Me gusta porque yo sé que esta entrevista, como se postea por todas las redes del internet, pues todo el mundo pues la puede escuchar y así es que me gusta que los demás de las otras emisoras, nuestros amigos, colegas, sean neutrales. Este, hay algunos, ¿verdad?, que te, que, que te tratan bien, ya tú sabes, como se supone que te traten, ya tú sabes, este, tiempo igual para ti, tiempo igual para Yankee, para allá hay otros que se han ido para el lado de Yankee, ya tú sabes. No sé qué favor les debe Ya Se no, no va a, hacer, a claro, blanco son gente que no, que no tienen escuela de esto Nosotros somos artistas De hace un año De la misma talla Igual que el, que el blanco Que era bailarín De todos los exponentes grandes y, y nadie sabe la historia La gente sabe De vamos a ponerle tres años para atrás, Cuando salió más o menos te voy a decir Don Omar Yo voy a ir duro Que están Que no saben del género hacen más de 10 o 12 años atrás Yankee salió de la misma nota que nosotros. La misma nota que nosotros salimos, yo salí hasta primero que estamos hablando del 93, cuando por primera vez se hacen los discos en CD. Y y si yo fui comprar mí, por pues, ejemplo, en Bray 3, con Una escuela vieja, pues salieron los caballos de como Vico. súper inteligente, nosotros la vamos a quitar, pero lamentablemente de todos esos artistas que se ha lucrado, a ninguno le ha, le, le ha hecho lo mismo, de buscarlos ahora, este venta, dan un tema conmigo, vamos a venderlos también, ¿entiendes? Esto ha sido ¿no? una, una lucradora y lamentablemente a mí me muchas cosas y ahora frente pues, yo planteé con esto porque uno aguanta 10, 4, 15, era un juego y la pusimos un en Puerto Rico y yo seguí como quien dice la trayectoria del tiempo de la radio, se hizo que me hizo locutor y lamentablemente me sacaron a mí del programa por supuestamente poco presupuesto y que no había dinero para sobrevivir, que eso es algo que nadie, todo el mundo le va a ayudar. Pero todo el mundo sabe lo que hay ahora mismo la Junta la, la de Banco de Mira, no, espera, espera un momentito, Falo, ¿verdad? Porque así como tú dijiste ahora mismo nadie sabe lo de la trayectoria anteriormente. Vamos a acordarle a toda esta gente que están escuchando, ¿verdad? Que todavía lo que tienen son unos apenas 17, 18, 19 años, que no escuchaban a lo mejor lo que era un DJ player, un DJ negro y un DJ Jerry. Recordemos que ya este Daddy Yankee y Falo ya habían tenido el primer encontronazo para los noventa y pico. Es donde Falo, ¿verdad? Este tira su canción hacia Daddy Yankee y Daddy Yankee pues tira la de este, Knockout, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y ya tú sabes que eso ya viene desde antes. Arreglan ustedes, ¿verdad? Porque eso son cosas de ignorancia. Este, ¿Cómo es que tú entras a trabajar con Yankee? ¿Tú entras a trabajar con Yankee a través de la radio, Falo, o tú entras a trabajar con Yankee como corista? Pues mira, este, esto es una magia. No, yo estaba en un programa de festivo y ya están por Cuando recibo una llamada del mismo licenciado que me sacó del programa Que me dice que están locos por mi servicio Que quieren trabajar conmigo Que acaban de sacar a uno de la compañía Y querían meter a Falo Que pensaban que era el mejor que podía hacerle las voces a Yankee Y ahí me trajeron un contrato bien rico Que yo no leí, lo pensé como una semana Lo firmé y lo fuimos a trabajar Esto no fue sé que si yo fui a buscar independientemente que verdad como tú dices que tú siempre eras puntual y hacías tu trabajo eh, ellos tienen razones de votarte a lo mejor no fue la indicada pero te votaron este el prado era el hombre responsable sable para votarte ya que de él fue la primera llamada que tú recibiste para para verdad para este de tu servicio para que trabajaras con él o era normal el encargado de Yankee o era el mismo Yankee quién se supone a ti que te votara y antes de eso antes de votarte se supone que a cada uno pues nos dan un memo verdad un memo por estar haciendo las cosas mal pues, pues, aquí a te dieron eh, un memo eh, eh, amigo, a mí me votaron a los loco, este un, un voicemail no fue como ellos hicieron que me dieron un contrato y fui a la oficina y hablamos y todo y yo me lo llevé mi casa y, y lo analicé y viré para atrás y vamos por encima, ¿entiendes? Esto fue una loquera, entonces lo que me duele es que si yo fui el que me inventé el nombre, el que empezó a, a darle la llaga a Yankee para que hiciera el programa, el que empezó a decirle tuve que hacerlo en Puerto Rico, ¿qué nombre le vamos a poner? On Fire, el que empezó a hacer toda la creatividad y el invento fui yo, si no hay presupuesto y dejan a los otros dos trabajando, que no llevan más de tres años con él y yo no cobraba ni por, por productor ni por nada, más que lo mismo que cobraban los otros dos compañeros míos, si son sacándote a ti, si no hay presupuesto, me dicen que cogieron a otra persona a reemplazar tu puesto. Si metieron a un tal José Álvarez, que era el que corría y que el programa es Miguelito, que allá no habían votado. ¡Wow! ¡Wow! ya No se sabes. entiende, no se entiende, bueno, lo que de verdad, no se entiende. Entonces, lo que me duele es que lo hagan un juez de un día donde uno está dedicándose a Dios y a la familia. Y, y que te voten injustificadamente sin, con mucha falta de ética y profesionalismo como me buscaron en un principio. Ok, falo, a, a estas alturas, este, no sabemos, ¿verdad?, si ha habido un arreglo, si han hablado, por lo menos tú y el abogado, este, Prado, o tú o Yankee. No, no, ya no hablamos ni nada, ya no hablamos nada. Eh. Me deben hasta un mes y medio de trabajo y yo no iba ni a cobrarlo, que yo no estoy ni buscando dinero. Guau, wow, o sea, que tampoco te interesa, este, si viene de parte de Yankee o de parte de hermano Yankee, a donde ti, falo, este, para hablar a estas alturas, tú sabes, este, tampoco tú los dejarías hablar, tú sabes, ya tú dejarías todo ahí. Mira si yo inclusive yo estaba hasta dedicado a mi familia, yo tengo mi negocio de sándwiches en Puerto Rico Que yo estaba como quien dice retirado de todo esto porque no había, no había base Pero ahora sí hay base porque yo no voy a faltar que me estén humillando ¿entiendes? Como lo han hecho muchos artistas, lo que pasa es que todos estos artistas han estado callados Pero aquí estamos hablando que con los dedos de las manos y los pies No se dan para contar a la gente que él lo debe artistas de regalías de la misma película de que la han escrito este, que le den favores y... estoy hablando de sobre 20 personas o que yo puedo... los directos voy a dejar, vamos a dejarlo aquí para segunda canción, para terminar con la entrevista, pero ya tú sabes este parte porque me gustó hacer esta entrevista porque solamente se enteran más que los de Puerto Rico, entonces hay mucha gente que ustedes tienen agregado en Facebook y en MySpace y empiezan pues a hacer comentarios tirándole a los artistas y no viven dentro de Puerto Rico, o sea que no están conscientes de lo que está sucediendo y es por esto ya tú sabes que estamos haciendo esta entrevista ¡Pues, sí, si la gente, perdona que te interrumpe este, nada, el dinero no hace uno, yo muero pelado, pero no humillado, esa es la que hay, los quiero un montón, el Calibre Radio Show, el programa original del recetaje, que le llaman Urbano, pero en verdad somos underground, ¡hey!